Torcha un camino Una poesía sin versos Sin espada un guerrero Sin monstruo un vendigo Un bohemio sin vino Sin camino un viajero Y al frente de mi vida Arenas moviliza Si el silencio de siempre Me hizo la tierra fuego, si me quedé de rodillas Y era el último intento, yo iba a darte la vida Y el cielo cayó al suelo, y a la deriva se quedó Mi corazón, mi Dios eterno, en aguas dulces su religión Bent o pasapçe, sus huyas boran. Kutaka fantasía no creo en luz del día mucho menos en luceros porque si me querías el diamante es poesía bajo tierra y sendero es la lluvia, cenizas no hay sol en el desierto si no ha sido mi vida Si no te estoy queriendo si hay en mí una sonrisa y el dolor no lo entiendo es mi sangre yo vi y era el último sueño y ahora la vermo qué hice yo mira el dolor con su anhel si a fin y al fin el cabo lo logro murió el amor logró su empeño Uf! Oh.